La alabanza, y vamos a empezar la palabra y luego vamos a acabar con adoración, ok, <coughs> porque el Espíritu Santo está aquí、sí. y él va a hacer las、Amén. cosas como él quiere. Amén. Amén. Así es que en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo le damos gracias por la presencia del Señor en nuestra alabanza y que ha recibido la alabanza del Señor, por eso nos dice: Ya puedes dar la palabra.、Amén. Vamos a estar hablando del Paracleto esta mañana, ok. Y por favor, abran sus bibli Biblias en Juan capítulo 16. ¿Quieres ir a tu clase o quieres quedarte aquí? Ok. Los niños se pueden ir con el maestro para su clase. Juan 16, vamos a empezar con el versículo 5. Versículo 5, en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Estaremos hablando del Paracleto. Te voy a decir quién es el Paracleto, ok. Pero ahora voy al que me envió. Ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas, m á s porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia p Porque yo voy al Padre y no me veráis más, y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Te damos las gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí con nosotros este día, porque desde el momento, Señor, que habíamos dos o tres, Señor, ya estabas aquí. Te damos las gracias, Espíritu Santo, porque este día nos vas a hablar de tu persona, nos vas a dar a conocerte para que nosotros podamos entenderte más y podamos disfrutar de todo lo que tú eres en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y se pueden sentar, hermanos. Paracleto. Paracleto es una palabra griega que habla del Consolador. Habla del Espíritu Santo. Este día es el día primero de, jun de junio, ¿sabías, Santos? f i r s t of June.、Eh, el día ocho, que es el domingo próximo, se celebra la fiesta de Pentecostés. Entonces, toda esta semana es, son preparativos para la fiesta de Pentecostés. Entonces, es apropiado, ¿verdad?, hablar de Pentecostés y hablar del de e Espíritu Santo, porque. Ya que el Espíritu Santo está preparando nuestro corazón para visitarnos, para venir a nosotros en una manera nueva, en una manera especial, entonces Él quiere que estemos anticipando su venida y su llegada. ¿Y cómo vas a anticipar su llegada si no sabes ni quién es? ¿Ok? Entonces te voy a dar una explicación. Cristo está en un lugar con sus discípulos. Y les comienza a anunciar: es necesario que yo ya me vaya, porque al irme yo voy a mandar a alguien en mi lugar que se llama el Consolador, el Paracleto, el que va a permanecer contigo para siempre y para siempre. Entonces, los discípulos, yo me imagino, así como la mayoría de nosotros, ¿verdad? ¿Y de qué está hablando? ¿De qué se refiere esto? ¿Quién es ese Paracleto? ¿Quién es, quién es eso? Bueno, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando dijimos Señor, perdona m mis pecados, te invito a mi corazón, el Paracleto, que realmente es el Espíritu de Cristo, él vino y ha tomado un lugar. En tu vientre, aquí, esta parte del vientre, ahí es donde está el paracleto. Ahí está bien establecido. Él es el que, mucha gente se refiere al paracleto como tu conciencia, que te dicen, no hagas esto, no te vayas por ahí, vete por acá. Pero el, el paracleto es una persona, es la persona de Cristo. En forma de espíritu, ¿eh? porque él ya vino en forma de, de encarnado, vino en carne, pero nos mandó su espíritu cuando él ascendió al cielo. Antes de eso, dos mil años antes, vamos a decir, se celebraba una fiesta que se llama la fiesta de semanas, o ya sea, la fiesta de las primicias. Y esa fiesta se celebra precisamente el mismo día que se celebra Pentecostés. Porque cuando ya Cristo vino y cumplió esa promesa de la primera fiesta de Pascua, Él cumple la segunda fiesta de Pentecostés. Entonces la fiesta se le cambió el nombre de ser la fiesta de semanas de primicias. Ahora Cristo es nuestras primicias. El Espíritu Santo es nuestras primicias, así es de que el nombre cambió. ¿Me doy a entender? Ok. Entonces, tú te puedes imaginar discípulos que caminaban con Cristo, habían caminado con Él tres años. Y ellos veían todos los milagros que Cristo hacía. Y en una de esas ocasiones le decía a Cristo: ¿Sabes qué? Mejores, mejores cosas que yo vas a hacer tú, porque yo me voy al Padre. Y yo me puedo imaginar el pensamiento de ellos, ¿verdad? Pensando mejores cosas que él. Resucitó a Lázaro de los muertos.、Eh, sanó a varios ciegos. Sanó a personas que estaban endemoniadas. Las, les daba liberación. Y muchas gentes, ¿verdad? Que, que muchos milagros hizo Cristo. Dice la Escritura que hizo tantos milagros que aún todos no fueron recordados o fueron anotados en los evangelios, pero que hizo multitudes de, de milagros en la presencia de sus discípulos. Entonces, si Cristo han caminado con él y están escuchándolo, y él está diciendo: Yo me voy a ir, pero te voy a dejar, a, voy a mandar a alguien en mi lugar que te va a enseñar toda justicia. Y va a traer convicción de pecado a tu corazón. Y te va a enseñar cosas que tú debes de saber. Y te va a guiar en toda verdad. Yo me imagino que los discípulos decían: ¿Y eso? Porque así como nosotros, muchas veces no entendemos todas las cosas que se nos predican o que leemos en la palabra. Entonces Cristo sabía eso de ellos. Sabía lo frágil que eran, sabía、eh, sus incapacidades, vamos a decir, naturalmente, y sabía que iban a necesitar un poder para ellos poder hacer la obra del ministerio. Porque ahora no iba a ser Cristo el que iban a andar ministrando, iban a ser los discípulos. Entonces tú te puedes imaginar. Que ellos se sentían, si él les está diciendo, ya me voy, y ustedes se van a quedar, y ellos pensando, y bueno, ¿y cómo le vamos a hacer esto? Entonces, voy a leer otra escritura que está aquí mismo en Juan 16. Vamos al versículo 12. Y dice: Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podrás soportar. Ahí voy a parar. ¿Qué está diciendo? Todas las cosas que te quisiera compartir, no te las puedo decir todas. Porque si te las dijera ahorita, no vas a entenderlas.、Eh, el otro día, durante esta semana, vino una señora que ha estado yendo a la iglesia por bastante tiempo. Dice cosas, dice que yo voy a la iglesia, yo no entiendo nada. Ahí yo me siento. No, dice con mi esposo ni quiero ir, dice porque ahí es peor todavía. Allá menos entiendo a donde él va. Y dice: Y pues se levantan y levantan las manos y alaban y se ve que, es, que, es, que se gozan. y Dice: Pues a mí, yo no siento nada. Siguió hablando la señora: ¿Y qué más? Pues no sé, dice mi esposo todos los días lee la Biblia. Yo me quedo dormida. Yo no puedo leerla. Y te voy a hacer una pregunta. Tráigame, por favor. Este. Te voy a hacer una pregunta. Si tú te mueres hoy, ¿a dónde tú vas a ir a, a gastar tu eternidad? Sabrá Dios. ¿Sabrá Dios? Pues no sé. Ah, le dije. Pues yo yo sí sé. Porque con Cristo no te vas a ir. Porque si te fueras a ir con Cristo, lo supieras. ¿Eh? Nosotros que hemos aceptado a Cristo, cuando alguien t e haga esa pregunta, tú debes decir: Sí, yo me voy a ir con Cristo porque Él está en mi corazón. ¿Verdad? Pues hacemos la profesión de fe con ella. Acepta a Cristo y dice: Wow, algo pasó, algo sentí, no sé qué fue, pero algo pasó. ¿Mm? Mira, cuando nosotros venimos a Cristo y empezamos, empezamos a gatear, se puede decir, a unos todavía ni podemos gatear, nos están cambiando el pañal. ¿Eh? Apenas estamos a, a aprender a escuchar porque nuestros oídos han sido abiertos y la venda se ha quitado de nuestros ojos y ya podemos ver y podemos oír. Entonces, cuando viene la palabra, no toda la palabra la entendemos cuando la leemos, ¿verdad? Se nos hace bien complicada cosas. y Dicen, n p u e s qué quiere decir? A lo mejor es por la manera que l e escriben. Bueno, yo creo que es más que eso. Tiene que ver. Con que todavía nuestros ojos apenas están siendo abiertos y apenas estamos p u d i é n d o n o s adaptar a leer y, y, y a poder orar, a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender su palabra. Así es de que estamos en unos procesos de aprendizaje. Cuando yo estudié mi carrera, no lo hito podía meterle la a g u j a a alguien y sacarle sangre. Tuve que tener un poco de entrenamiento, porque tú te puedes imaginar: una persona que no está entrenada para sacar sangre, te puede meter la aguja en un lado donde no, no hay ninguna vena, y pues no te va a sacar nada. O te la puede meter eh, eh, donde está una arteria, ¿eh? y esa sangre pues, es diferente a la que está en la vena. Y tiene que saber la persona que es profesional. ¿De dónde está sacando la sangre? ¿Qué parte del cuerpo la está sacando? Así es la palabra de Dios. Si tú no la lees y no la estudias, no vas a nunca entender esos mensajes que están escritos especialmente para ti. Entonces, Cristo, sabiendo eso, sabiendo lo que había batallado esta gente antes de su venida, Que la gente no podía vivir bajo la ley, no la podía seguir. ¿Por qué? Porque la ley era muy dura y no la podían cumplir. Porque no tenían el Espíritu Santo que les iba a enseñar todas las cosas que debían de saber. Entonces, Dios, en su gran sabiduría, dice: ¿Sabes qué? Cuando venga mi Hijo a la tierra. Se va a quedar con ellos el Espíritu Santo y Él es el que los va a seguir entrenando y enseñando. Entonces, aquí estamos en esa presencia de Cristo, del Espíritu Santo, que Él es el que nos está cada día, nos anima y nos dice: Lucy, ¿sabes qué? Levántate, es hora que lees la Biblia. ¿Eh? Te despierta en las madrugadas y te dice: ¿Sabes qué? Es tiempo de que ores, porque hoy algo va a suceder que tú vas a necesitar esta oración temprano. ¿Sí o no? Ok, entonces vamos otra vez a Juan 16. Y dice el, el versículo 13: Dice, pero cuando él, el Espíritu de verdad venga, os guiará en toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará, os hará saber lo que habrá de venir. ¿Ok? Dice que Él nos va a hablar cosas que Él oye y nos va a dar a saber cosas que van a venir. Por eso a veces que te despierte el Espíritu Santo a las tres de la mañana y no te puedes dormir. Ya estás bien alerta. Dices, ¿pero qué debo de hacer? Pues algo te dice, ora. Y te pones a orar. Luego te duermes al rato. Te dormiste. Y al mucho rato después, varias horas después, tú vas en tu carro. 6:35.、Uh, vas como, vamos a decir, 60. La c u r v a aquí, la otra c u r v a allá, y de repente ahí viene una trocona. Y que la trocona casi se te monta arriba. Y algo movió tu carro. Y tú no sabías ni qué. ¿Qué es lo que tú crees que pasó? Las manos de, la mano de Dios. Esa mañana te despertó el Espíritu Santo. Y te puso a orar, te puso que entraras en un acuerdo con él. ¿Para qué? ¿Para cuándo v i n i e r a s a gran troca? Tú entendieras, es tiempo de moverme para acá un poquito para que no me vea. ¿Me doy a entender? ¿Eh? Él es el que dice, te va a guiar en toda verdad y te va a decir cosas que van a venir. En otras palabras, te prepara. Para las cosas que van a venir. ¿No estamos entendiendo? Ok. Entonces, cuando nosotros caminamos en el espíritu, nunca vamos a, cam a caminar en la oscuridad. Vamos a caminar en la luz. Vamos a tener aviso de Él, avisándonos cuando las cosas van a suceder. Versículo 14. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Ok? Está diciendo cuál, qué es, qué son las obras del Espíritu Santo, de ese Paracleto. Está diciendo, Él. El Espíritu Santo es el que me va a glorificar a mí y te va a dar a saber quién soy yo. En otras palabras, te da a saber quién es Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros igualmente tenemos poco conocimiento, ¿verdad? Entonces, Él quiere que nosotros seamos amplificados en lo que es la creencia de Cristo y que a través de, de que nos lo revela el Espíritu Santo nos da a conocer nosotros. A quien Cristo es. s m e doy a entender, Santos? En otras palabras, Dios ya había tratado que la gente conociera a Dios. Lo conocían a través de profetas, porque Él le hablaba a profetas y la gente se lo comunicaba.、Eh, él le hablaba a los profetas y los profetas le comunicaban a la gente. Pero nunca estuvo satisfecho el Señor. Con ese modelo. Porque desde el principio el diseño de Dios era darse Él a conocer personalmente con cada persona. Porque así fue con, cuando caminaba con Adán y Eva. Adán y Eva tenían una relación muy personal con el Padre. Era tan personal, fíjate, que ni vestidura necesitaban. ¿Eh? No estaban arropados. Estaban totalmente.、Eh, ¿Cómo se dice? Desnudos. Desnudos. La conocencia era tan personal que ellos no tenían nada que ocultarle a Dios y lo conocían en su verdadera persona. Ahí no había nada que se escondía. ¿Y qué sucede? Adán y Eva pecaron, se separaron. De la presencia de Dios por el pecado, porque el pecado siempre nos va a separar de Dios. Y cuando ellos se separan, ya Dios cierra, cierra esa comunicación que Él tenía directamente con ellos. Sufrió la gente todo ese castigo por casi dos mil años. El Señor se cayó, ya no habló, hablaba a través de, de un profeta. Y ahora manda a su Hijo Cristo y dice: ¿Sabes qué? Yo ya caminé contigo, yo ya te he hablado suficiente sobre el Padre. Ahora voy a mandar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a hablar y te va a dar a conocer conmigo. Y ahí vamos a establecer una relación como la que yo siempre quise tener con Adán y Eva y todo el mundo. Y ahora va a ser diferente porque el Espíritu Santo es el que te va a enseñar cómo te comuniques conmigo. Por favor, lleva a los niños a la clase. Ok, seguimos con Juan 16. Esta mañana estamos hablando del Paracleto, del Espíritu Santo, porque estamos entrando a tiempo de Pentecostés. Entonces dice el versículo 15, no, por favor, vamos al, al 14, dice: Y él me glorificará, tomará de lo mío y los hará saber. Todo el que tiene el Padre es mío. Por eso dije: El que toma de lo mío y os lo hará saber. Un poco más y ya no me veréis. Y de nuevo en un poco, y me veréis. <coughs> Qué interesante que les s i g u e recalcando que se va a ir y no lo van a ver. Quiere que, que sepan, ¿verdad?, que lo que les está diciendo, así mismo lo va a cumplir. Ahora fíjate, lo interesante es esto. Que Cristo nos ha dicho que Él nunca se va a separar de nosotros, siempre va a estar con nosotros. ¿Por qué no mandamos a los niños a la clase? Please go. En el nombre de Cristo Jesús. Entonces, el Espíritu Santo era muy importante que viniera. ¿Por qué? Porque Él era el que nos iba a dar, dar conciencia y nos iba a dar a saber pecado. ¿Eh? Él es el que te dice eso no estaba bien que acabas de hacer. Tú puedes hablar, tirarle a alguien con tu boca, inmediatamente viene ese paracleto y te dice: Cuidado, ahí ahí la regaste, ahí no, lo que acabas de decir no estaba bien. El Espíritu Santo siempre nos va a traer convicción de pecado y nos va, nos va a dar a saber que no está bien. Okay, ahora quiero ir a otra escritura And,、um, en Lucas doce, versículo diez al doce, Lucas doce. De 10 al 12. Y dice: Y todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Pero al que blasfema contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Y cuando os lleven a las sinagogas, antes de los gobernantes, antes de las autoridades, no os preocupéis de cómo o de qué hablaréis en defensa propia y qué vais a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará lo que debes decir. Mira, entre más conocemos al Espíritu Santo, nos damos cuenta. Muchas veces、eh, nos, nos ponemos en una situación, ¿verdad?, donde, donde vamos delante de alguien, vamos a decir, un policía, un juez,、uh, una persona sin autoridad. Y como que tenemos miedo, ¿verdad?, porque no sabemos、eh, qué clase de preguntas me va a hacer, cómo le voy a responder, qué voy a decir. Y cuando somos cristianos, acaba de decirnos Lucas. Dice:、si、Tú no te tienes que preocupar por qué vas a decir, porque el Espíritu te va a dar q u é digas a la hora que lo debes decir. ¿Eh? El Espíritu Santo sabe cómo contestar preguntas difíciles. Nosotros muchas veces confiamos en nuestra propia sabiduría y lo que nosotros sabemos, pero es mejor confiar en el Espíritu Santo porque a veces nuestras mismas palabras nos enredan. Nuestras mismas palabras nos pueden meter en un problema más grande que el que estábamos enfrentando en esos momentos. Y cuando aprendemos a depender que el Espíritu Santo me da que hablar, te vas a dar cuenta que vas a salir siempre bien. ¿Eh? Para eso tenemos ese Espíritu Santo. Ok, cuando vamos a Romanos 8:26 al 27, vamos ahí. オチョウ、veintiséis al veintisiete、Romanos、オ o、okay. ョウ、 Y dice así: Y de la manera, misma a a n e r m manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra d e b i l i d a d porque no sabemos cómo orar como deberíamos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme la voluntad de Dios. Entonces, eso nos dice algo muy importante. Muchas veces nosotros nos encontramos, y yo creo、eh, lo que yo siento que está sucediendo ahorita en estos momentos, en el ambiente espiritual, es esta: que ahorita estamos en una lucha bien grande de diferentes personas. Y, y te voy a decir por qué. El Señor nos está abriendo una puerta, y es una puerta grande. Nos está abriendo una puerta grande. Individualmente y nos está abriendo una puerta corporalmente. Cuando el Señor nos quiere abrir una puerta, va a haber adversarios que quieren interrumpir para que esa puerta no se logre y no la logremos y no entremos, no crucemos esa puerta. Entonces, nos estamos en una situación donde ahorita hay mucha confusión en la mente de muchas personas. Personas están batallando para pagar su renta, están batallando、eh, con decisiones que tienen que hacer: si se quedan en ese trabajo, si se mueven.、Eh, muchas cosas que son importantes para la vida、eh, familiar. Y el Espíritu Santo, dice la Escritura, que Él nos enseña cómo orar como debemos. Porque no sabemos cómo orar, nosotros mismos no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Tú estás en un matrimonio, hay dificultades, hay separaciones a veces, tú no sabes qué hacer, no sabes si, si te debes de juntar, si debes de seguir luchando. ¿Qué hacer? El Espíritu sí sabe. Y cuando dependes del Espíritu, que Él ore y que Él te enseñe cómo Él quiere que tú ores, las cosas comienzan a cambiar. Lo que sucede es que nosotros tenemos que comenzar a comprender: yo verdaderamente no sé cómo orar, cómo debo orar. Debemos de aceptar eso. Señor, ¿cómo oro por esta situación? Tu hijo puede estar 20 m í a s 50 m í a s mil m í a s de donde tú estás. ¿Cómo vas a orar por lo que está pasando con tu hijo? Si no sabes cómo. El Espíritu sí sabe, y cuando tú le pides al Espíritu que Él ore por ti, por esa situación, Él lo va a hacer. Es lo que te estoy tratando de decir. Igual cuando se trata de cosas personales. Entonces, quiero ahora, ya que te dije de la oración del Espíritu Santo, vamos a cambiar y vamos a ir al e lugar. De las puertas que está abriendo el Señor. ¿Ok? Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 8 a l 9. Porque esto nos afecta a todos. Ok, ya estamos ahí en p r i m e r a de Corintios. Ok, y dice: Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz, y hay muchos adversarios. Ok, entonces yo hoy te quiero hablar sobre los adversarios. Quiénes son y cómo vamos a, a, a luchar en contra de ellos para poder recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Ok, estoy abriendo la página, estoy teniendo un poquito de, de、um, problema encontrándolo. A ver. y e s t e a y Ok, entonces, cuando nos dice que hay adversarios que están, que están parándose y queriendo ocultar que yo cruce esa puerta. ¿Mm? Pablo era un gran hombre de Dios que escribió casi la mayoría de las epístolas. Que están en el Nuevo Testamento. Y Él e s el que está hablando y está diciendo: Me voy a quedar aquí en Éfeso hasta que pase Pentecostés, porque sé que el Señor está abriendo una puerta grande para mí, pero hay muchos adversarios. Te acabo de decir hace ratito: Hoy es el día primero de junio, ya entramos al tiempo de Pentecostés en este mes. Pentecostés se va a celebrar el día 8, es nada más un día de celebración. Y cuando el Señor dice, hay adversarios que no quieren que tú logres esa puerta. Y algo, algo importante es: ¿qué es la puerta? Bueno, tienes que ir al original para saber de qué, de qué clase de puerta está hablando. ¿Okay? La puerta es esta: es puerta de oportunidades de negocio. ¿Ok? De promoción, de trabajo, ¿ok? De ministerio, son cuatro áreas principales. Y cuando dice que es una puerta eficaz, quiere decir es una puerta grande, una puerta donde voy a lograr muchas cosas que a lo mejor he estado esperando. Entonces, nos está diciendo. Pero hay adversarios. ¿Cuáles son los adversarios? El primer adversario es división. ¿Ok? Quiero ir allí. Porque esa división es algo bastante fuerte. Señor, ayúdame a abrirlo aquí. Se, se me fue esa página. Ayúdenme a orar, hermanos, para poderla abrir. Déjame ver a dónde se me fue. Ajá, aquí viene, señor. Oren, hermanos, se me fue, se me fue, no la puedo abrir. Gracias, Señor. Aquí está. Romanos 2, 4 al 7. Son seis adversarios: el primero es división, el segundo es mentira, el tercero es engaño, el cuarto es incredulidad y el quinto es la carne. Romanos 2, de 4 al 7. Y dice así: Oh, menospreciasteis las riquezas de su benignidad y paciencia y amenidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Mas por tu dureza, Y tu corazón no arrepentido atesoras ira para ti mismo, para el día de la ira de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que, perseveran, los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra, inmortalidad, vida eterna. Pero indignación e ira a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, antes obedecen la injusticia. División. Y qué interesante, que ese es el primer adversario que anuncia el Señor. ¿Qué es la división? La división es cuando estamos en un hogar y no estamos de acuerdo. Primeramente, la división empieza entre nosotros y Dios. No nos podemos dividir de otra persona、eh, si no estamos divididos con Dios, porque con Dios tenemos que primeramente tener unidad. ¿Qué es lo que es necesario para estar en unidad con Dios? Obedecerlo. ¿Qué es lo segundo? Hacer lo que dice su palabra. ¿Qué es lo tercero? Cumplir los mandamientos, así como se nos dijeron. Está hablando de una dureza de corazón, porque un corazón in, in, endurecido es un corazón que está dividido de Dios, por eso se endurece. Y lo interesante es esto: cuando tú ves el libro de Marcos en particular, allí nos habla Cristo de cómo tantas veces Él quiso hacer milagros, pero no podía hacerlo por la dureza de su corazón. Entonces, cuando Dios te quiere abrir una gran puerta, estoy hablando, no una rejita, estoy hablando grande, porque dice que es grande. Tu corazón tiene que estar conectado al de Dios. Tú no puedes estar haciendo decisiones y ir aquí y ir allá. Tú tienes que estar viendo qué Dios te está instruyendo que hagas. Si el Señor te dice, yo ya no quiero que vayas con esa persona, no debes ir con esa persona. Si el Señor te está diciendo, yo ya no quiero que te andes quedando afuera de tu casa tarde en la noche, debes de venir a tu casa temprano. Hazlo. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que tú hagas para que entres a ese acuerdo? Pregúntale. Pregúntale. Porque yo te voy a decir algo: todas las cosas que nos ofrece Dios, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Yo tengo que cumplir mi mi,、eh, ¿cómo se dice? Mi dice? se regla y luego Dios va a hacer la parte de Él. Yo no puedo esperar que Dios lo va a hacer todo sin que yo haga lo que Él me está diciendo que yo haga. Y yo te voy a decir algo. Mira, muchas veces nuestro corazón está dividido porque no tenemos contentamiento. Que recibo, vamos a decir, mil dólares por mes. Y con eso estoy pagando todo: los b i l e e s la renta. Hasta me queda un poquito, ¿verdad? Para la gasolina, que ya pagué comida y qué sé yo. Pero tú ves esos mil dólares y tú siempre que los ves dices, ¡ay!、Ah, esto no es suficiente. ¿Estás de acuerdo con Dios que Él es el que te está bendiciendo y te está dando los mil? No. No estás de acuerdo porque no estás contento. Entonces, estoy hablando de que Dios está diciendo: División en tu corazón te va a robar que se abra esa puerta que el Señor quiere abrir. Entonces, hay que hacer un examen interno. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo que está causando esta división? Porque ya cuando tú ves la división entre tú y tu esposa, o tú y, y, y, y tu roommate, quiere decir que algo no está bien, que tú ya estás en desacuerdo con Dios porque no te puedes ni congeniar con, con quien tú vives. ¿Eh? Así de sencillo. Ok, ahora te voy a enseñar otra escritura. Esta está, esta está en Efesios 4, Efesios 4, 17, a ver, ¿cuál? 17 al 19. Y dice: Esto digo, pues, afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así mismo, andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. ¿Y qué es eso? Ah, la vanidad de su mente es cuando uno decide. Ser independiente de las leyes de Dios y hacer lo que uno quiere. Se refiere a los gentiles porque los gentiles no conocían a Dios. Ellos hacían lo que les daba la gana, así como nosotros. Antes de venir a Cristo, hemos hecho lo que nos, bien nos da la gana y bien que nos ha costado. ¿eh? Hemos sufrido, hemos ¿eh? sufrido. Nos ha ido mal, hemos perdido dinero, hemos perdido casas, hemos perdido c u á n t a cosa que el diablo nos ha robado por ser independientes sin Dios. Entonces dice: Ya no seas en tu mente como aquel que fuiste antes que conocieras a Dios. Mira, yo te voy a decir algo: el que abre verdaderas puertas es Dios. ¿No? ¿Mm? Él es el que abre y él es el que cierra. Y cuando Él está listo para abrir una puerta para ti, créemelo, tú necesitas poner mucha atención. ¿Por qué? Porque esa puerta va a ser de mucha bendición a tu vida. Si no, Dios no la está anunciando con tiempo, te anuncia con tiempo para que tú arregles ciertas cosas que necesitas arreglar para que se lleve a cabo. En otras palabras, si tú estás en pecado y lo sigues haciendo y sabes que no lo debes hacer, ¿tú crees que Dios te va a abrir esa puerta grande? ¿Por qué no te la va a abrir? Porque uno mismo está cerrando la puerta, es lo que dice el hermano. Es cierto. Mira. El diablo te abre puertas, pero las puertas que te abre el diablo traen tristeza, traen esclavitud, traen preocupación, batallas para, para llegar, siempre algo se atraviesa. ¿Por qué es eso? Porque no fue Dios el que lo abrió, fuiste tú y el diablo te ayudó para enredarte y para causar toda tu d e s i n c o m o d i d Y ahí andas tú, que no tienes paz, y vas y vienes y enojado, y bueno, ustedes saben. Ok, el segundo punto es: ah, perdón, dice el versículo 18: dice,、eh, entebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios, por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Es cierto, porque yo te voy a decir algo. Hay una ignorancia cuando uno no sigue la palabra de Dios y vive su vida independiente de Dios. Cuando nuestro corazón está dividido con Dios, nosotros somos ignorantes. ¿Por qué somos ignorantes? Porque todo lo que hacemos no nos va bien. ¿Mm? No nos va bien. Y seguimos en esa ruta. En esa rutina, ¿por qué? Porque ya me metí en ese hoyo y no sé cómo salir. Pero si tú le pides a Dios que te saque de eso, Él lo va a hacer. Dile, Señor, me quiero unir contigo. Yo quiero obedecerte. Yo quiero que tú me guíes. El Espíritu Santo te quiere guiar. Él te quiere llevar en toda verdad para que tú prosperes en todas las cosas, aún como prospera tu alma. Versículo 19 dice: Y ellos habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Ok, entonces esto nos está diciendo:、eh, cuando tú comienzas a hacer cosas independientemente de, la, de Dios, s Tú vas a meterte en un lugar donde vas a hacer cosas insensibles que te van a llegar a llevar a cometer todo tipo de impureza. Entonces, el Espíritu Santo nos está hablando y nos está diciendo: hay que volver a lo que es、eh, estar bajo el, el manto de Dios y caminar con Él en unidad. Juan 8:44. El siguiente punto es mentira. Juan ocho, cuarenta y cuatro, versículo cuarenta y cuatro de Juan. Voy a empezar con el 43. ¿eh? Y dice así: dice, ¿Por Dice, e qué no entendéis lo que te digo? ¿Por qué no puedes oír mi palabra? Este es Cristo el que está hablando, hermano. Dice: Sois de vuestro padre el diablo. Y quieres hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicidio desde el principio. Y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, habla su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. ¿Quién te dije que era el Espíritu Santo? Te dije que era el Espíritu de verdad. Y ahora estoy. Comparándolo con el espíritu de mentira que es el diablo. Para que tú veas que lo que el Espíritu Santo nos ha traído a nosotros es la verdad. Entonces, eso te dice que tú, santos, tienes la capacidad de saber la verdad. Porque el Espíritu te lo da saber. El que traes aquí en tu vientre, aquí recogidito, Él siempre te va a ayudar a saber la verdad. d q u Te da a saber la verdad de personas. Se descubre tu mentira. Porque el Espíritu Santo lo da a saber. Él no va a guardar nada oculto de ti. Y si tú te fijas, a veces has tenido una amistad con alguien que te ha mentido. Y de repente te das cuenta de la verdad. El Espíritu Santo te lo revela. Él es el que te lo revela, no nadie más. Porque el diablo es mentiroso, él no te va a revelar la verdad. El que te revela la verdad es el Espíritu Santo. Entonces, si Satanás es el padre de mentira, ¿quién crees tú que nos está mintiendo cada rato para que nosotros no nos metamos a ese fluir del Espíritu que el Señor nos está abriendo para que podamos recibir lo que Él nos quiere dar? Si está abriendo puertas de oportunidad y tú oyes esa vocecita que dice, no,、nah, eso, esas son puras mentiras las que dice la hermana. Yo no sé por qué tú lo vas a creer. Y tú dices, es verdad, es verdad. Bueno, ¿a quién le hiciste caso? Porque yo te estoy leyendo palabra, s yo no estoy hablando mis propias palabras. ¿A quién le vas a creer tú? ¿Vas a creer lo negativo o vas a creer lo que Dios está diciendo? Si Dios está abriendo puertas de oportunidad y tú estás sintiendo en tu corazón, yo necesito algo mejor. Esto no está suficiente bueno para mí. Como me decías tú hoy en la mañana, yo necesito un mejor horario para darle más tiempo al Señor. ¿Tú crees que el Señor no va a abrir eso? ¿Lo va a abrir? ¿Pero s a b e s qué? Tú no le puedes obedecer a ese espíritu de mentira que viene y te dice: No, hombre, aquí tú estás haciendo más dinero. Aquí quédate donde estás. Y sabes q u é muchas veces nosotros nos movemos por el, el ¿cómo se llama? Greenback, el dólar. ¿eh? Eso es lo que nos mueve. Si te dicen, te voy a pagar. 50 dólares menos a lo que estás ganando. ¿Qué vamos a decir nosotros? Ah, no, no, no, no. Esa no es la puerta que Dios me está abriendo porque Dios me va a dar mucho más. Pero muchas veces te voy, a dar un, te voy a dar un consejo y un secreto. A veces Dios te va a ofrecer menos para probar tu fe. Pero si tú crees que es Dios el que te está promoviendo. Y te están ofreciendo 50 dólares menos de lo que hacías. Y tú dices en tu corazón: Yo le voy a creer a Dios. Yo le voy a creer a Dios que esto va a ser una bendición para mí. Y aquí se me va a multiplicar. Yo te voy a decir algo. Yo tomé trabajos así, creyéndole a Dios. Cuando Él me decía: Esta es la puerta que estoy abriendo, y me ofrecían menos dinero. Y en un mes me daban aumento. ¿Eh? Hay que creerle a Dios, porque Dios va a poner su palabra l a va a, poner a prueba. o n e a p r Tú eres el que vas a aprobar esa,、eh, esa palabra. Tú vas a decir en tu corazón: ¿Será Dios? No puede ser Dios porque debe de ser más. Pero a veces es Dios y es un poquito menos, porque Dios está viendo tu corazón. Al final vas a tener mejor horario. Vas a tener mejor todo y a lo mejor por acá, por otro lado, Dios te manda un bono o algo. ¿Ok? Bueno, la tercer, la tercer、uh, adversario es engaño. Primera de Timoteo, cuatro. Primera de Timoteo, cuatro: una al dos. 1 1-4 Timoteo 4-1 sorry, テ d ー l e ダラ、a ñ o ¿Cómo sabes q u e es Dios? ¿Cómo sabes? Si acaso, vamos a decir, tú le estás pidiendo que te abra otra puerta, estás en un lugar y le estás pidiendo que te abra otra puerta. ¿Cómo vas a saber si es Dios el que te va a mover? Te ofrecen, vamos a decir, te ofrecen otra oportunidad, se te está ofreciendo. Y dices tú, ay, no sé si es Dios o no. ¿Cómo vas a saber? ¿Cómo vas a saber? Orando, ¿qué otra manera? ¿El Espíritu te lo va a dar a saber? ¿Cómo crees tú que te lo va a dar a saber Dios si no acostumbras oír su voz? ¿Cómo vas a saber? Te voy a dar la clave y no quiero que se te olvide. Cuando Dios te está abriendo una puerta y tú vas ahí a hablar con las personas, s Inmediatamente el espíritu de verdad te va a dar paz. Vas a sentir la paz de Dios. O vas a otro lugar y entras y no, no hay paz. Sientes algo que no está bien. Cuando entras, estás hablando con el jefe y dices tú, le ves la cara, no. Algo no está bien. Entonces te sales y dices: Ah, pero te ofreció 500 dólares más. Pero algo, algo no está bien. ¿Es Dios o no es? ¿Mm? A ver, ustedes díganme: ¿Es Dios, Norma? ¿Es Dios? ¿Tú crees que sí? ¿Qué crees tú, Gladys? Te ofreció 500 dólares más. No es Dios. No es Dios. ¿Sabes por qué? Porque no te dio la paz el Espíritu Santo. Acuérdate que el Espíritu Santo va contigo a donde quiera que tú vas. Él no te va a engañar. ¿Y cómo vas a saber? Es que te da la paz. ¿Eh? El espíritu de engaño te va a decir: Sí. Pero son 500 dólares más. ¿Mm? Pero tú no sabes qué es lo que va a estar debajo de esos 500 dólares más. El Espíritu sí sabe, ¿ok? Engaño. Primera de Timoteo, 4, 1 al 2. Y dice: Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe. Prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. ¿Ok? ¿Qué nos está diciendo Timoteo? En los últimos días, que ya estamos en esos tiempos, van a haber muchos espíritus engañadores. Ah, ¿sabes cómo se presentan? Una mujer que es, pues, está teniendo tantos problemas y viene con él a pedir trabajo. Madre soltera, hay tanta necesidad, se está quedando en un carro, no tiene ni dónde vivir. ¿Y qué hace esa persona que está entrevistando a esa mujer? ¿Va a abrir el cajón y le va a sacar unos 200 dólares, y se los va a dar? ¿Qué va a hacer esa persona? Ay, llorando.、Oh, tengo tanta necesidad. Y tú, conmovido con emoción, ¿así nomás le vas a dar la ayuda o qué vas a hacer? Porque el diablo manda gente. Espíritus engañadores vienen presentándose que tienen una gran necesidad y que tú eres el que me vas a ayudar. ¿Cómo sabemos, Jorge? ¿Cómo vamos a saber si esa persona de veras tiene esa necesidad? ¿De veras viene genuinamente pidiendo? ¿Cómo sabemos que no vamos a ser engañados? ¿Cómo A ver, tú tienes bastante experiencia en esa área. Dinos tú. ¿Cómo saberías tú? ¿No sabes? No, porque porque a mí, a mí la y eso no es el Espíritu de Dios, te voy a decir. Bueno, te voy a dar un consejo de Dios. No todo el que viene tocándonos las puertas, presentando necesidad, es mandado por Dios. El diablo también manda gente para engañarte. Yo te estoy diciendo una clave que te acabo de decir hace momentitos. Si tú no sientes paz en tu corazón, el Espíritu Santo te está diciendo: frénate. Porque tú nomás estás moviendo por emoción. El Espíritu no quiere que nos muevamos por emoción. Él quiere que nosotros seamos sabios. Todo el dinero que tú tienes, Dios te lo dio. Y si tú no lo manejas bien, Dios te va a corregir. Muchas veces uno cree que está haciendo una buena obra. Tú ves una persona allá parado en la esquina de la, de la calle y está pidiendo. Dinero, tú le ofreces comida que tú traes en el carro y te dicen: No, quiero dinero. ¿Es de Dios o no? Ay, ¿cómo sabías eso? Ay,、ah, ¿cómo sabías? ¿Eh? ¿Cómo e h sabías eso? Así es. Pero yo te estoy dando una clave que quiero que aprendas: la paz que te da el Espíritu Santo. Todo lo que tú tienes en tu mano, el Espíritu lo quiere manejar. Te quiere enseñar cómo lo manejes para que tú prosperes más. Y cuando no lo sabes manejar bien, vienen tiempos donde se para, se para la fuente. Que era una, era una ventana de los cielos que nomás tiraba el dinero y lo tiraba y lo tiraba. Y luego, cuando se para eso, es cuando comenzamos a hacer preguntas: ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Ah, lo que pasó fue que cuando el Espíritu Santo te decía, no lo hagas, lo hacías como quiera. Y aprende. A pedirle consejo al Espíritu Santo porque Él está ahí. Y Él sabe que tú eres movido por compasión. Pero Él no quiere que tú te muevas así. Él quiere que tú te muevas porque Dios te lo dijo. ¿Eh? ¿Me doy a entender? Ok, vamos a cambiar toda esa cosa. ¿eh? Ok, aquí tengo otra escritura. Gracias, Señor. Apocalipsis 12. ¿Y sabes por qué estoy hablando de estas cosas? Porque mira, muchas veces nosotros hemos derrochado. Hemos hecho derroche de las cosas que Dios nos ha dado. Y cuando el Señor comienza a frenar, no sabemos qué pasó. ¿Estás escuchando, hermano Crescencio? Escuche bien, ¿eh? Porque es cierto. Es cierto. Y yo también me estoy predicando yo misma, porque yo también he cometido esos errores. Si no, uno, ¿cómo va a hablarlo? Si no lo ha aprendido todavía. Ok, Apocalipsis 12, versículo 9 al 11. Y nos dice así: Nos dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña. Al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de s u c r i s t o porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Y ellos lo, venci lo vencieron por medio de la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de ellos. Y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Dijimos que Satanás ha sido arrojado del cielo, anda rondeando la tierra. Porque ese es el lugar donde él hace su mayor trabajo. Si él anda rondeando la tierra y sabemos que es el padre de mentira, ¿tú crees que te va a engañar con algo que se ve obvio que no es verdad? No. Te va a engañar con algo que tú ni puedes imaginar que sea lo opósito a lo que estás viendo. ¿Por qué lo hace? Porque es el mentiroso, el padre de la mentira, el engañador. Y tú tienes que aprender a discernir lo bueno y lo malo. Cuando tú empiezas a discernir, Santo, ¿sabes qué? El Espíritu Santo te da ojos que tú veas lo que es bueno lo que es malo. Porque muchas veces tú ves a alguien y dices tú: Ay, pobrecito, yo tengo tanto, traigo una buena troca. Anda b i e n Pero tú no sabes el trato que Dios está teniendo con esa persona. ¿Mm? A lo mejor ha derrochado a mucha gente antes que el Señor le está enseñando una lección para que se voltee a Dios y comience a servir a Dios en espíritu y en verdad. Y si tú andas metiendo la mano donde no debes, Tú estás interrumpiendo el plan de Dios. ¿Eh? Y sabes que todos nosotros necesitamos tener discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Poder ver y entender la diferencia entre lo bueno y lo malo. Mira, donde quiera hay espíritus engañadores. Donde quiera. ¿Por qué? Porque Satanás anda, anda como un león rugiente porque sabe que sus días están contados. Y sabes que en esta hora, más que nunca, nosotros tenemos que tener discernimiento, saber cuándo es Dios y cuándo no es. Y te acabo de dar una importante clave: la paz dentro de ti que te dice. Está bien. Yo nunca me monto al 635 si el Espíritu Santo no me dice. Nunca me meto ahí. Solo que el Espíritu Santo me diga. ¿Por qué? Porque, porque no lo hago. Y casi cuando yo me subo al carro, yo siempre consulto con el Señor: ¿por dónde me voy? Es increíble. Porque el Espíritu Santo te va a guiar. Para que no pierdas tiempo, para que no te atrase porque el, el, el、uh, tráfico está atrasado, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Él te va a guiar siempre con toda verdad. ¿Mm? Ok. El siguiente punto es incredulidad. Incredulidad. Algo que yo creo que todos nosotros. En un tiempo u otro hemos sufrido、eh, la incredulidad. Ahora vamos a Hebreos, capítulo tres. Capítulo tres. Y el versículo es. Está mero abajo, i t el 19. 3.19 de Hebreos. Y dice: Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿A dónde no pudieron entrar? ¿Mm? ¿A dónde crees tú que no pudieron entrar? La puerta. El Señor te está diciendo: Te quiero sacar de ese lugar donde estás. Te quiero mover a otro apartamento. Y tú dices: Pero, ¿cómo sabes que Dios te está diciendo que te quiere mover a otro lugar? ¿Sabes cómo? Te comienzas a sentir incómodo y ya no sientes que, puedes, que quieres vivir ahí. Ya no quieres estar ahí. Algo, algo, algo, algo. No te hace sentir ya bien. Ese se llama el Espíritu Santo, que te está guiando en otra dirección. Pero viene el diablo y te dice: Sí, pero si tú te vas de aquí, allá no vas a poder pagar la renta. A ver, ¿dónde tú crees que vas a poder pagar renta? Dios te está abriendo una puerta de oportunidad. Y el diablo viene. Uh, bien, como una víbora, porque es una víbora ese demonio, así bien sutilmente, y te comienza a poner en ese nombre. No, fíjate, tanto trabajo que es moverte, todas esas cosas que tú tienes ahí amontonadas, las vas a tener que sacar todas y empacarlas. ¿Y cuándo vas a tener tiempo de hacer todo eso? Dices tú, es verdad, es verdad. ¿Sabes q u e Somos conformistas y no nos gustan las cosas nuevas. Hay gente, yo conozco gente que ha vivido en el mismo apartamento 30 años. Una señora anciana que viene aquí, ya tiene rato de no venir porque ha estado enferma. 30 años en el mismo apartamento. Nunca se ha movido. Puertas nuevas. ¿Qué te va a detener? Tu incredulidad. Un trabajo. ¿Sabes qué, nos, qué es lo que nos mueve de un trabajo? Muchas veces. ¿Qué es lo que nos saca de un trabajo? Que empiezan a no pagarme, es una. Que comienzo a tener problemas con el manager, ¿eh? esa es otra. ¿Qué más? Problemas con, problemas con un compañero, excelente. ¿Qué más, hermano? ¿Qué es lo que me saca de un trabajo? Que me dice, no, yo ya no puedo soportar esto más. El horario, ¿ok? Ahora te voy a presentar esto. Porque estamos hablando de puertas que Dios está abriendo. Y quiero que entiendas esto bien: que no dejes que la incredulidad te robe. Todas esas cositas que hablábamos no son circunstancias. A veces son, es el Dios el que está queriendo sacarnos de ese lugar y llevarnos a otro lugar. ¿Y cómo batallamos para entender al Señor? Él nos presenta situaciones d i e e s Que van a ser claramente para nosotros excusas para querer salir. Pero cuando el Señor está pronunciando, está profetizando que te va a abrir otra puerta, tú debes de comenzar a ver, a buscar dónde está la puerta que Dios me abre. Especialmente si tú sientes que ese trabajo no va a ser para mucho tiempo más. Porque ya no tienes la gracia para hacerlo. Ya no aguantas a la persona con quien tú trabajas que te. ya te colmó el copete, como luego dicen, y ya no la aguantas. La incredulidad es algo que mientras que yo estoy aquí dándote esta palabra, tú ya estás pensando: no, eso no es para mí. Tal vez es para Santos porque Santos estaba bien atento, pero para mí yo no creo que es. Ya tú le abriste la puerta a la incredulidad y no te preocupes, tu puerta no se va a abrir y no se va a abrir nada para ti porque ya no creíste nada. ¿Me doy a entender? Así, así trabaja el Señor. Cuando el Señor está hablando, tú tienes que estar escuchando y poniéndote de acuerdo. Yo recibo esa palabra. Yo la quiero, yo la quiero para mi vida, Señor. ¿A dónde? ¿Qué es lo que me vas a estar abriendo? Así, hermanos. ¿Ok? Ok. En credulidad, te voy a dar otra escritura que quiero que veas y la veas en tu casa. No, la voy a leer, la voy a leer. Marcos 16, 14. Marcos 16, 14. Dice: Después se apareció a los once mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Estos son estos grandes discípulos que se hicieron apóstoles, ¿eh? que vieron todos estos milagros, pero el milagro más grande que vieron fue que Cristo resucitó, porque él les decía: Voy a resucitar en tres días. Y él, ellos oían esa plática que Cristo les daba, pero nunca le creían. Ahora ya Cristo ya resucitó, volvió otra vez, anda entre ellos. Y todavía no creen. Todavía no creen. Así como nosotros. Igual, igual, igual, igual. La diferencia es que ellos andaban ahí mismo con Cristo. Nosotros por fe estamos oyendo todas estas cosas. Y ellos no le creían. ¿Qué queda de nosotros? Igual. Igual. Que oyemos la palabra, entra por aquí, sale por acá. Me subo al carro, ahí me está esperando el demonio, y al momento que me subo, me comienza a hablar. No, hombre, tú de veras crees que el Señor te quiere dar una promoción y, y que vas a poder hacer más y lograr más. ¿Tú lo crees? Dices tú, es imposible, porque no sé dónde. Aquí yo estoy contento, d ó n d e estoy. Yo no, yo no ando buscando más. Aquí me puedo quedar bien tranquilo. Pero si el Señor tiene algo más y algo mejor, ¿le voy a rechazar al Señor lo que me quiere dar? ¿Mm? ¿Si te quiere dar una casa? Y tú dices, No, porque estoy contando. No me ajusta. Pero si Dios te la quiere dar, Él no, Él no te la va a dar basado en lo que tú estás contando. ¿Me están entendiendo, hermanos?、Sí. Nosotros acostumbramos eso. Basado en lo que. Pero ¿dónde está la fe? La fe trabaja también junto con eso. A veces te puedes comprar un lugar y te va a salir más. Más económica el mortgage que la renta que estás pagando. Es cierto. Pero como ya nos acostumbramos a pagar renta, es todo. Tenemos lo que se llama, en inglés se llama tunnel vision. Es todo lo que yo veo. No puedo ver lo que Dios tiene. Mira, yo te voy a decir algo. Algo que yo he aprendido es esto: cuando tú le eres fiel a Dios y tú le das a Él lo que Él requiere que tú le des, y tú tienes un deseo que Dios te dé una casa, Él te la va a dar. ¿Por qué? Porque tú eres fiel a darle lo que le debes de dar. ¿Me doy a entender? Entonces Él es el que depositó en ti ese deseo de tener una casa: una casa, Dios te la quiere dar. ¿Por qué? Porque Él desea que tú v i v a s mejor. Hermanos, ¿no es bendición a Dios que uno vive en un ticuruche? ¿En una cosa así, una jaula? Una? ¿Eh? ¿Cómo va a ser bendición de Dios eso? Y tú vas a decir, yo soy cristiano. Por favor, eres cristiano y así es como vives. No, no, Dios quiere darnos más, hermanos. Y no es que seamos egoístas, es una realidad. Dice la palabra en Primera de Juan: Yo deseo que tú prosperes en todas las cosas, a u n como prospera tu alma. Tú debes estar.